Punto org. Ar. Tal como les adelantábamos, eh, vamos a estar hablando con el señor Eduardo Lucita, economista de Ledi, protagonista de una de las cortinas más lindas y divertidas que tiene en las Mañanas, donde él expone su teoría sobre Fito Paez, eh, pero no lo llamamos por eso, sino por los anuncios que hizo ayer Cristina en Cadena Nacional, entre otros temas, así que le damos la bienvenida a Eduardo a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Muy buenos días y Hola, muchas gracias. buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Perfecto, todo bien. Bueno Eduardo, escuchamos ayer los anuncios que hizo Cristina eh, y nos gustaría conocer tu tu opinión al respecto si es que puedes hacer primero una breve introducción contando de qué se trataron Bueno mirá, en general son todas medidas tratando de estimular la demanda y reanimar el mercado interno es decir, la economía está estancada desde hace más o menos tres años y todo el esfuerzo del gobierno es que ese estancamiento no se transforme en recesión con pérdida de empleo, cierre de comercios, etcétera, ¿no? Todos los planes ayer, que son cinco o seis planes, están orientados en general a ese tipo de cosas. Vos sabés que eh, en, la economía están lo, lo, los economistas ortodoxos de la teoría neoclásica, que bueno que son los partidarios de achicar el gasto público, de, del ajuste, etcétera, etcétera, etcétera, de que finalmente la economía derrama, etcétera y por el contrario están los economistas de tipo heterodoxos eh, o keynesianos también se los llama así que son impulsores de la demanda hay toda una corriente dentro de los heterodoxos que es la la de la la idea de la economía empujada por la demanda o tirada por la demanda Axel Kisilov es tal vez uno de los principales exponentes en la Argentina de esta corriente de economía tirada por la demanda no y lo van aplicando eh, Todo el plan ante los planes anteriores, el plan ahora dos, etcétera tienen que ver también con esto, estimular el consumo interno. Ya la, la Presidenta ha dicho muchas veces que es una cosa mucho más vulgar y pedreste, como suele hacer este que el, eh, el capitalismo es consumo, ¿no? Que es una visión muy insuficiente de lo que es el capitalismo, porque aún desde el punto de vista económico, estrictamente económico, El capitalismo es consumo, pero también es ahorro y también es inversión. Y lo que es cierto es que en la Argentina en los últimos años el ahorro es prácticamente nulo y la inversión está cayendo. Hoy estamos apenas en un 17% del PBI la inversión, cuando debiera ser de entre 22 y 25 puntos porcentuales para que haya una actividad de, de todo tipo. Porque si uno estimula la demanda, estimula la demanda y no hay un proceso de ampliación de de la capacidad productiva a través de las inversiones, la inflación rebota rápidamente, ¿no? Seguro. Así que bueno, eso es lo que se ha hecho y eso tiene, no sé si te interesa repasar un poco los planes. No, no puntualmente, digamos, creo que alcanza con decir que son planes que lo que apuntan es a la reactivación del consumo, ¿no? Es, vos lo sí, has dicho muy claramente, eh, son distintos tipos de créditos y, y de descuentos. Sí, de créditos y de subsidios, todos de una u otra forma tienen un tienen un costo fiscal, ¿no? y también la otra cosa eh, hay un plan llamado hogar que es un plan para subsidiar el consumo de las garrafas, las garrafas de gas ¿no? sí y otra cuestión es que hay unos 400 millones de pesos para mejorar los servicios eléctricos en en villas y en y en lugares más calenciados no este, que eso bueno no sé no sé cuál es la envergadura no no tengo idea de qué puede significar ...en una población carenciada de unos 100.000 hogares en todo el país... ...unos 2 millones de personas... ...¿qué significa 400 millones de pesos, no? Sí, si, bueno, bien es reclamo, también está. si bien es un reclamo histórico, por otro lado, de, del sector villero... Claro. Eh, es un, ...se puede llegar a entender como un avance en la urbanización... ...pero no parece que fuera así en este caso... ...sino por lo que yo entendí de, del anuncio... ...se trataba de medidas paliativas y no y no de un avance real pero bueno habrá que ver también en la implementación de un plan muchas veces sabemos lamentablemente por experiencia que entre el anuncio de un plan y lo que finalmente claro, y termina la sucediendo cambian mucho las cosas hay ¿sí? una distancia importante muchas eh, veces eso pasa incluso a pesar de las de los altos niveles de gobierno no a medida que va bajando a niveles de ejecución se va deteriorando todo no Seguro, seguro. Eduardo, vos comentabas recién de un estancamiento hace tres años que sufre la economía argentina, diste algunos datos que creo que son muy elocuentes, pero ¿podrías ampliar un poco más en qué consiste este estancamiento? Bueno, el estancamiento es que lentamente la economía fue creciendo menos, e incluso hay toda una discusión en este año, si la economía, el gobierno acaba de, de, de anunciar el INDE que en el 2014 la economía creció medio punto, 0.5 del PBI, y estimaciones privadas dicen que cayó desde el, algunos el 2%, otros que cayó el 3.5%, ¿no? No es la primera vez que se produce esta discusión, tiene que ver con la con la base de precios que se tome, ¿no? Porque si uno toma la base de precios del INDEC el crecimiento del del PBI está estimulado si uno toma los otros el, el PBI crece menos no entonces digamos la economía que hasta digamos hasta el 2011 venía creciendo fuertemente sobre todo 2010 2011 creció muy fuerte ya 2012 creció bastante menos después el 2013 se, se paró el crecimiento el 2014 se estancó decididamente Y ahora, como te dije antes, todo el esfuerzo gubernamental es para evitar que, que en un año electoral ese estancamiento se transforme en recesión, con lo que implicaría pérdida de empleos, que hasta ahora lo están conteniendo bastante, y por otro lado, cierres de comercio. Acá en la ciudad, en algunas zonas comerciales, ya comienza a verse locales vacíos, ¿no? Sí, sí, es bastante elocuente eso como síntoma, si se quiere, de la crisis. Una crisis fogoneada también, ¿no?, por algunos sectores que son los que buscan sacar provecho justamente en este año electoral. Sí, fogoneada mucho por algunos sectores, una crisis que está tiene que ver con la crisis del capitalismo a nivel mundial y particularmente para la Argentina con la situación en Brasil, que es una situación muy delicada, ¿no? No solo Brasil está en recesión, sino que Brasil tiene, acá se llenan la boca los neoliberales diciendo que Brasil tiene trescientos mil millones de dólares de reservas, lo que no dicen que el grueso de esas reservas son producto de préstamos externos, por lo tanto lo que paga Brasil en, en de intereses y de renovación de los créditos periódicamente es infernal, y ahora con este asunto de de, de la corrupción generalizada que se ha destapado ...en Petrobras... ...hay 300 este, o 20, 330, 30... En ...grandes empresarios privados que están presos... ...y ahora la corrupción está llegando también a denuncias al interior... ...del funcionariado público... ...todo eso está parando las relaciones internacionales... ...y se dice que ya hay algunas plazas financieras... ...donde Brasil tendría dificultades para, para renovar esos créditos... ...si esto fuera así, el ajuste en Brasil va a ser terrible... Y eso se nota en la Argentina, porque es nuestro principal socio comercial, nuestras principales exportaciones, especialmente de la industria automotriz y algunas industrias conexas, van hacia Brasil, ¿no es cierto? Seguro, entonces una, un ajuste a una crisis en Brasil impacta directamente... Es muy fuerte para nosotros, hay un cálculo que por cada punto menos que crece Brasil incide en 0.5, 0.6, 0.7 menos en la Argentina, ¿no? No sé de dónde sale ese cálculo, pero es lo que se maneja, ¿no? Hablando de estadísticas, no sé si escuchaste las declaraciones del ministro Axel Kicillof acerca de la pobreza y la medición de la pobreza. Sí, es una evidencia que un, un, un personaje al que conozco muy bien personalmente y reconozco su capacidad, no es un hombre no solo capaz sino muy inteligente, que tenga que decir esas cosas, está obligado a decir esas cosas porque no tiene una explicación coherente no es que él no sepa cuáles son los números de la pobreza no, por lo supuesto conoce. lo que pasa es que no los pueden plantear porque ellos calculan tienen que ser coherentes como modifican el, los precios tienen una metodología distinta para calcular el índice de precios lo, lo lógico es que la pobreza le dé cifras mucho más bajas que las que da con otros precios que yo no creo que sea lo que calculan sectores de la oposición o incluso hasta la iglesia católica que lo hacen con índices de precios que están sobreestimados también, ¿no? Seguro. Pero este que la, que la pobreza en la Argentina está entre el 20 y el 30% de la población, eso es indiscutible. Que esté más cerca del 20 o más cerca del 30, bueno, ya el 20% es un montón. Ahora, en esto Argentina está en lo que es la media mundial, ¿no es cierto? Está en lo que es la media mundial. Hoy en todo el mundo la pobreza no baja del 20% aún en los países altamente desarrollados. Hacías ¿eh? mención también al año electoral, Eduardo, y sabemos que junto a otros compañeros, compañeras de LED y otros intelectuales están apoyando también la participación de Pueblo en Marcha, la herramienta electoral del Frente Popular Darío Santillán, que va a integrar las listas del FIT, también junto a otras experiencias como la del Movimiento Popular La Dignidad. Eh, nos gustaría también si es que podés decirnos unas palabras sobre eso, eh, en principio la sorpresa que ha causado en algunos sectores la participación de estos grupos históricamente refractarios. Oh, mirá, este Yo creo que hay un proceso de maduración colectiva a dos puntas. Por un lado, un proceso de maduración en los movimientos sociales, que en realidad es una es una definición muy simplista. Yo son que yo creo que son movimientos sociopolíticos culturales, ¿no? Que de alguna manera algunos de esos movimientos han ido llegando a la conclusión de lo que fue útil durante todos los 90 y parte de lo que llevamos en estos años de la resistencia eh, había tocado un límite ¿no? que esa autosuficiencia que tenían los movimientos que de ahí de la resistencia se le iban a resolver muchos problemas fue quedándose y, y llegaron a la conclusión de que hay que pegar el salto a la política parte de ese salto a la política es la cuestión electoral pero la política no es solo lo electoral ¿no? pero en este caso estamos hablando de esto y hay un proceso de maduración Eh, en la otra punta también, porque el FIT este, finalmente ha logrado un proceso de apertura que no ha sido sencillo porque hay grandes discusiones internas y, bueno, finalmente eh, los acuerdos que hicieron Pueblo en Marcha y La Dignidad tienen que ver con que dos partidos del FIT abrieron sus propias listas, o sea, se dieron puestos en sus listas para darle lugar a ciertas candidaturas, ¿no? Sí, esto es importante aclararlo porque no se trata tampoco de una apertura del FIT hacia una cuarta o quinta fuerza. No, no, exactamente, cuarta, no se trata, pero yo creo que es una tendencia, porque acá hay otro proceso. Hay una hay un dato que es un dato de la realidad y que se, surge con fuerza a partir de, de, de, de las últimas elecciones de hace dos años. No hay, por, por estos años, no hay ninguna re reorganización electoral de la izquierda por fuera del FIT. Entonces, me parece que ese proceso de maduración es muy importante, ¿no? Yo aspiraría que con el tiempo, tanto Pueblo en Marcha, la Dignidad, pueden hacer actividades conjuntas en la que... Pero, sobre todo, vayan avanzando hacia forjar este un, un cuarto polo dentro, dentro del FID, con su propia identidad, con su propia cultura, con su propia tradición, ¿no? En ese sentido... Eh, me olvidé de decir, creo que hay un, un primer movimiento de maduración, fue la decisión de del perro Santillán, este, cuando ya hace un tiempo decidió avanzar hacia relaciones con el FID, ¿no? Me parece que eso abrió la puerta a todo lo demás, creo, ¿no? Seguro, seguro, esa clase de gestos, esas declaraciones Pero públicas... me parece que es un, una cuestión muy importante esta en la coyuntura, ¿eh? Hay que ver después los resultados que acá... Yo creo que el ascenso este de la derecha, producto del acuerdo del macrismo con los radicales, va a polarizar más aún lo que estaba la situación y eso frente al ascenso de la derecha y lo que se está manipulando de los medios hegemónicos, de que Macri va a ganar, etcétera, etcétera. Puede que mucha gente que puede, puede potencialmente votar por el FIT finalmente trate de, de, de frenar a la derecha por otra vía, ¿no? Pero de todas maneras hay un espacio importante para para el FIT y sus nuevos aliados en esta selección, empezando por Capital Federal, y hay que aspirar a que este acuerdo pueda trasladarse, no sé si a, al conjunto a nivel nacional, pero sí por lo menos en aquellos lugares o provincias donde los movimientos tengan cierta implantación social, ¿no? Veremos, veremos qué sucede, cómo continúa esto, es interesante pensar esa tensión entre lo social y lo político, eh, que algunos vemos que hay una continuidad, bueno, otros desde una visión más clásica, por ahí sí... Lo ven como esta idea del salto de uno hacia otro Pero pero bueno, de cualquier manera es interesante para seguir pensando Y ver qué sucede en la participación electoral novedosa De grupos que tradicionalmente no habían pensado las elecciones como un campo de disputa Y ahora lo están haciendo, integrándose a las listas del FIT Sí, sí, yo creo que es un proceso muy muy auspicioso Y creo que hay que apoyarlo y ap aportar a que se desenvuelva no Lo más armónicamente posible pero sabiendo que siempre va a haber discusiones, ¿no? Seguro. Eduardo, eh, para cerrar, lo más importante, ayer ganó Atlanta. Eh, bueno, salvo, también, hemos a... ganado por la Copa América, ¿no? No, por la Copa Ojalá, no, por la Copa ojalá. Argentina. Estamos prontos a hacer un, un nuevo país, ahí la República Villa Crespo, y participar en la Copa América, pero hasta que eso sea, nos conformamos con pasar de ronda en la Copa Argentina. <risa> Bueno, vamos a ver cómo nos va el sábado, a ver si nos recuperamos un poco. Veremos, veremos. Bueno, Eduardo y yo somos hinchas de Atlanta los dos. Inevitablemente la conversación sobre el club de nuestros amores se da también al aire. Eh, te agradecemos mucho esta comunicación nuevamente en las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos y te mandamos un gran abrazo. No, gracias a ustedes por llamar. Buenos días, eh. Esta esta